Hola Pablo, buen día, ¿cómo está Bien, ¿vos? Bien, bien, hermano. Bien, bueno. y muy conforme por la visita al presidente en este tema. Bien, eh, lo sorprendió como a casi todos, me imagino. No, sí, no... la verdad que, bueno, se estaba esperando que esto sucediera algún día y obviamente no iba a venir a La Pampa y no hablar de esto, así que obligado obligado a hablar y, y, y un poco conminado... Eh, a pronunciarse, a producir un laudo presidencial eh, que lo pidió la misma Mendoza, bueno, ocurre que adelanta el contenido de de su, de su laudo, ¿no? Que implica todo esto, darle la razón a las cuatro provincias aguas abajo sobre qué hay que hacer, lo que hay que hacer, lo que es justo, lo que es razonable, lo que fue requerido... Y bueno, en eso estamos. Eh, ahora tendrá que darle forma, digamos, legal a esto y, bueno, informar a las partes y demás, pero seguro que se da por por hecho, ¿no? No solo por nosotros, sino por la misma Mendoza. Estaba leyendo los diarios de allá y, evidentemente, bueno, se lo estaban esperando, ¿no? Y para algunos es sacarse un lazo de encima, puesto que un poco la la decisión que estaba implícita en las eh, idas y vueltas y las internas de de la clase dirigente de, de Mendoza eh estaba dentro de las sus planes este la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió, digamos que no se pudiera hacer la la obra, ¿viste? Sí. Aunque no está explicitado, no se dice que no se haga, sino que dice, bueno, Muchachos, hay que hacer, tiene razón, las provincias aguas abajo y hay que hacer el estudio de impacto ambiental integral en toda la cuenta, cuenca como corresponde. La primera reacción de los dirigentes, bueno, de los principales dirigentes mendocinos fue de echarle la culpa al presidente, de que la obra sí. no se va a hacer por culpa del presidente. Claro. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Obvio, bueno, es el, el, el, el pretexto perfecto, archivo expiatorio y es lo que estaban este, como esperando que para este, resolver un tema irracional, eh, inconsistente, eh, insolidario, eh, eh, con todos los, los calificativos este, a vivir y por haber, alguien le sacara el lazo de encima, bueno, con este fallo del, que va a producir, este laudo que va a producir el presidente, este, está perfecto para echarle la culpa, no culpa del presidente, no hacemos este por el suelo del viento. Y en realidad no se hace por por lo irracional y por todo lo que hemos venido peleando y argumentando de todos los frentes de la, de la Pampa este para que esto no ocurriera, porque es totalmente ilógico en esta situación pretender hacer semestante obra. ¿no? Ah, eh, eh, cuando se firmó el convenio con el gobierno de Mauricio Macri, eh, el gobierno de Mendoza con el gobierno de Mauricio Macri por esos 1.023 millones para construir portezuelo del Viento, se dejó abierta la posibilidad de que es, ese dinero se utilice para otras obras hídricas. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás que puede llegar a ser Mendoza con ese dinero? Bueno, sí, este, eh, precisamente ahora eso necesitan que Nación los autorice poder utilizar el, los fondos de esos 1.023 millones para mm. otra finalidad, ¿no? Así que, bueno, están produciéndose un debate interno allá en Mendoza entre el, el propio gobierno, entre el gobierno y la oposición y la propia oposición, porque esto, digamos, produce un corte así horizontal de de la sociedad y de los estamentos y de la clase dirigente Que, que los ponen los obliga a estar en debate, digamos mm. entonces es mucha plata es mucha plata y se pueden hacer eh, grandes cosas eh no somos quien nosotros para decirle qué es lo que tienen que hacer, pero obviamente si pensaran un poco de cómo están utilizando o mal utilizando el agua este que ellos tienen en el caso de bueno de portezuelo y de todos los griegos todos los afluentes y los ríos que tienen y que están utilizando para riego. Y eso solamente tiene un 30% de eficiencia. Mm. Es decir, solamente va a un 30% para el uso productivo de la planta y el resto, se, el resto se pierde. Quiere decir que si solucionar el 70%, este que no se perdiera, que no fuera agua de, de descarte, sino que fuera bien aprovechado, podrían... este dedicarse a eficientar este sistema, ya que incluso estuvieron ellos, el mismo gobernador, creo, este estuvo en en Israel hace poquito. Sí. Y vin vinieron a a sobre cómo hacen el uso eficiente del agua, ¿no? Si sí. vinieran solamente acá a casa de piedra, se darían cuenta que el agua que nosotros para producir la misma cantidad de de uva, digamos, este este necesitamos o usamos este 70 70% este menos de agua, ¿no? Entonces, eh que la cruzan ellos, quiere decir que ahí hay un desperdicio total. Así que para eficientar todo el sistema de riego y tiene para entretenerse y unos eh, pocos millones en comparación con lo que con lo que pretendían con portezuelo del Viento. Mm. Eh, Roberto, eh, las palabras del presidente Alberto Fernández diciendo que el agua no es de nadie, sino que es de todos. Ese discurso que bajó por eh, bueno la represa portezuelo del Viento, el río Colorado, estaría bueno que se traslade a, bueno, al conflicto que tenemos con el río Atuel también. Sí, sí, sí claro, claro. Bueno, porque viene ocurriendo eso. Lo, lo, los, este, los dirigentes de aguas arriba de los ríos donde principalmente donde nacen, trata de quedarse con ellos con el agua, ¿no? Mm. este Como pareciera que si esto fuera tierra de nadie. Sin embargo, bueno, en un país donde existen este las políticas, o, o deberían existir las políticas integrales, deberían existir lo, los proyectos nacionales para ver qué hacer con cada uno de los recursos y con sobre todo preservando preservando los ambientes este esto se resolvería este muy fácil en los comités de cuenca porque cada río como dice el presidente dice el agua no es de nadie y es cierto y los gobiernos no son de nadie sino que es del mismo pueblo nada más que a veces no tiene bobo a veces no tiene como pelear acá la pampa hace sí, más de 70 años que viene peleando para que devuelvan el, el agua del la y sin embargo Mendoza ha hecho lo que se le ha antojado toda la vida y bueno, el agua no es de todo significa que él eh, tiene que tener una forma mancomunada de administración y de gestionar esa agua que está circulando por ese cauce por esos cauces entonces, lógico que el presidente diga, no dijo el presidente no dijo, no agregó nada lo que escuchaste sabe y a lo que es constitucional, de acuerdo a la Constitución está reformada en el en 1994, ¿no? Donde el ambiente es sujeto de de derecho, digamos, no es este solamente una una un eslogan, sino que es una obligación y es un mandato constitucional proteger de, este proteger y defender el agua para todos, en nombre de todos, en nombre de todos esos pueblos. Pero ustedes se imaginarán que acá se han hecho obras durante mucho tiempo sin pedirle permiso a nadie, porque pasaba por el patio de la de la provincia de Mendoza, listo, cortaban y se quedaban con el agua, o, o de otra, ¿no?, con San Juan y, y tantas más. Desde cada uno se cree el dueño del agua por un despacho, y eso no puede ser. Para eso deben existir los comités de cuenca que ya incluso lo dijo la Corte, porque vos te acordarás que nosotros, la Pampa ha presentado recursos este, para que esto se reviera. Y en realidad, bueno, está ocurriendo lo que es lógico, lo que es racional. así que ni habría necesidad de ir a discutir ante la Corte si esto corresponde o no corresponde, más allá de que la Corte se sigue tomando los tiempos que se le antojan, ¿no? como bien corresponde a la, a esta corte de justicia así que bueno eh, esa es la situación en la que estamos este, eh, esperando ahora el pronunciamiento definitivo es van a estar por cerrado este este tema de portezuelo en, en, en este caso que nos está motivando pero bueno tampoco vamos a bajar las guardias pues tenemos los otros problemas con el act y, tema Sabadero, salado, salado, curacón ¿no? claro eh, la, la, la pelea por los ríos sigue no no se frena sí, la esto. pelea sigue este es un hito digamos en el camino que bueno que nos planta y, y te renueva la energía para decir bueno este al final este, teníamos la razón no aunque me estuviera convencido que era este eh, eh, no no, no sé que favorecía la razón pero bueno a veces tiene que llegar a que alguien otro un tercero interceda para decir, bueno, sí, esto es así, listo, no se discute más. Aunque ellos se ve que están dispuestos a discutir este eh, todo, Mendoza me refiero, y no los mendocinos, sí, porque el pueblo, el pueblo este trabajador de Mendoza sufre las sufre también las consecuencias del autoritarismo de esas autoridades que tiene, porque en vez de dedicarse a proteger a su pueblo, que tiene uno de los índices de pobreza más alto del país podría este cómo eh, dedicarse más a esto y destinar plata a mejorar las condiciones de vida de esta gente como es la generación ya que decía ¿qué piensa generación del acceso al agua al agua este potable el sistema de cuaaca tantas cosas más útiles se puede utilizar este esos fondos a esos mil de de portezuelo que en hacer esa obra este que por mucho menos menor costo este, se puede obtener los mismos resultados que tal tal si fuera este la propia portezuelo no claro. bien sí. Ro bien roberto eh, no sé si quedó algo eh, que nos quieras eh, decir no, no de mi parte bueno estamos muy este, eh, muy contentos este y bueno y no nos no nos este eh, evita este como nuevas este, luchas sino que al contrario Este, seguir luchando como lo estamos haciendo seguir reclamando seguir eh, interviniendo en, en los en todos los foros que fueran necesarios y bueno hasta ir consiguiendo lo que lo que realmente nos corresponde que son las aguas de los ríos compartidos este que también es nuestra sí. y nadie lo va a decidir por los propios pan pianonos que lo que hay que hacer con esa agua y lamentablemente hoy fruto de la De la, del autoritarismo de, de esa cúpula mendocina este lo siguen haciendo no mm. así que esperamos que esto se digamos por buen camino digamos de lucha bien bien Roberto muchísimas gracias eh, que tengas buen día y, al contrario gracias a ustedes chico buen día